Nos vamos a ir sin pausa, eh, nos vamos a ir al quórum, eh, ahí en un toquecito ya va a estar Santiago Ortega, eh, que está con, con Fabián Borro. Eh, van llegando, van llegando los dirigentes, queremos saber de qué se trata, queremos averiguar de qué se trata, así que vamos a, a ver si nos podemos comunicar ya con, con Santi Ortega, eh, que está, en, está acá en Córdoba también, pero en otro, en otro lugar donde está reunida la asociación de clubes. Sí, más. Acá estoy, acá estoy, Fabián. Así es. Dale. Bueno, recién expuso eh, Fabián Borro... las principales novedades y eh, podemos ya dialogar con el bueno, Fabián. Lo más importante, que lo que escuchamos... por lo que vimos, por el anuncio de que el final Four de la Liga Santina va a salir en obras, justamente en el mismo fin de semana en el cual se lanza la Liga 3x3... y empieza una novedad como es el Campus de la Liga de Desarrollo y, y jugadores libres, ¿no? Sí, buenos días. Eh... Fabián Hola Fabi ¿Cómo estás? Eh, la, la idea es hacer un evento de final de, de, la liga, de la liga femenina Donde en el mismo fin de semana Se va a jugar La final de la liga Semifinal y semifinal Y lo mismo en la liga de desarrollo Y, de, y del 3x3 de, de las chicas Y empalamos con el inicio De la liga 3x3 Que es la segunda edición ampliada, a, el año pasado participaron seis equipos, van a jugar ocho. Vamos a agregar en esas paradas dos eventos más, un evento es un evento de, de clubes con las asociaciones, municipalidades y federaciones provinciales que quieran participar, es un evento abierto a la comunidad de 3x3 y, y el otro es el campus de, de jugadores, de agentes libres en cada ciudad un poco más sobre ese tema, ¿no? Eh, que es tal vez la principal novedad bueno, es abrir el el, el panorama a otros jugadores que tal vez no están en el radar de los equipos de, de la asociación de clubes en el mismo se, inscribi se podrán inscribir en un portal el, eh, nosotros vamos a garantizar el contrato, obviamente eh, acá hay una demanda de, de jugadores que no quieren trabajar con la gente y quieren trabajar en forma eh, independiente y, y a veces hay jugadores que no que no, no, no se animan o no participan están en otras ligas y no están en el radar de nuestros cuerpos técnicos y nos parece importante poder convocarlos entonces los campos van a ser para eh, aspirantes a incorporarse a los equipos de liga de desarrollo como de la liga eh, nacional o de la liga argentina eh, el campus participarán hasta máximo 50 jugadores y Eh, dentro del estadio estarán los cuerpos técnicos y los entrenadores, no está son para jugadores que no participan con la gente. Fabi te escucho Fabi Amor señor busca? presidente, buenos días, ¿cómo le va? bien muy bien, todo bien, todo, bien, todo en orden, bueno, bien, en nuestro lugar, lugar acá en Córdoba este bueno cerquita, sí estamos cerca, estamos cerca, bueno. estamos cerca. cubriendo la, las finales de la Liga Nacional Yo que no pudo no tiene una agenda agitada usted, ¿eh? no o sé sea, no puedo venir que tiene una agenda agitada <risa> no tan agitada no tan agitada eh, ¿cuál es la intención de de, de estos campus? que si lo que es, esa es la que un poco explicábamos tratar de ampliar la base de jugadores Creo a veces que uno hay por el, el sistema digamos argentino hay hay jugadores que están en un campeonato federativo o en, o en algún torneo regional, y, y no se animan a participar o nadie los tiene en cuenta y capaz que pueden sumarse sobre, sobre las plantillas nuestras. Y como vemos que se han contactado jugadores que no quieren tener agente y quieren trabajar de forma independiente, abrimos este, este, este eh, espacio para que puedan inscribirse, participar y que puedan tener garantía de los contratos y... y y que puedan negociar eh, abiertamente con, con los clubes. ¿Y qué entrenadores van a estar ahí en, en ese campo? ¿Los entrenadores que están ya con contrato de la Liga Nacional? Por supuesto, los entrenadores que están contratados en la Liga Nacional, que están, forman parte de los cuerpos técnicos de, de los equipos de la Liga Nacional, o de, o de los que se vayan incorporando de la Liga Argentina, eh, van a estar habilitados para participar. Obviamente que todos los dirigentes de los clubes también. Está muy bien, está muy bien, e ese va a ser uno de los temas, y me imagino que también, porque ustedes son de, de, de proponer, de hacer, este, ya están evaluando si llega a haber algún cambio para la temporada que viene en cuanto al sistema de juego, más que un cambio mínimo como para el sistema de juego para la temporada que viene, me imagino que ya están evaluando eso, ¿no? Bueno, eso, eso empezamos hoy en la tarde, eh, ya están hay creo que 10 instituciones que están representadas ya en córdoba eh, que se han llegado para poder eh, debatir los no, las propuestas y los cambios tenemos algunas ideas de ya tenemos algunas aproximaciones sobre las, las competencias internacionales que era un poco lo que estábamos esperando para, sí. para poder trabajar hoy vamos a por la tarde vamos a trabajar sobre eh, aspectos más organizativos y, ma y mañana sobre lo que es la parte deportiva. Y, Estamos de, y, ¿Y hay alguna alguna vista de cambio importante en cuanto a la competencia o todavía, por lo menos en la previa, digo? Eh, el, van, vamos a plantear un poco el, el tema del, del Super 20, de, de que haya menos playoffs en esa parte, para que no estén tan parados los equipos. Y... Y después, tratar de ver cómo llegamos bien a, a este año, no, no, no, no nos vamos a poder tirar tanto, porque los Juegos Olímpicos son más tempranos que el Mundial, hay una ventana menos. Eh, la la en Champions League se va a jugar en, en casa y, y afuera, o sea que se va a jugar en, en eh, no en un cuadrangular, sino viajando. De local y de visitantes. De local y de visitantes, exactamente. Eh, en algún momento se va a eso con la Liga Sudamericana en el inicio, los equipos son distintos estamos vamos a traer una propuesta de refletar la Interliga con, con la Liga Brasileña eh, la idea es que acá hay muchos equipos de, de nuestra Liga que quieren jugar en competencia internacional y creemos que esa es la manera que debemos darle eh, la posibilidad de que puedan eh, desenvolverse en En, en, ...en esas competiciones... ...y que eso se puede hacer si se hace de manera organizada... ...y si tenemos la, la previsibilidad de las competencias internacionales... ...a partir de nuestra participación en, en los estamentos de las ligas sudamericanas... ...y de la liga de las américas antes y ahora en la, en la cambio ...creo que ha habido una mayor previsibilidad y hubo menos cambios... ...y menos reprogramaciones si recordás hace años atrás... Sí, una, hubo alguna vez que por un equipo argentino que estaba jugando hubo que reprogramar 59 juegos. Sí, verdad, o, verdad. Eso este año ocurrió mucho menos y, y, y no se debió tanto a eso sino a alguna otra circunstancia. Hay que, hay que compatibilizar el, el calendario, eh, tenemos estadios que son que tiene otras producciones y, y estadios que son del, del, de los estados que también no tienen toda la agenda libre así que hay muchas cosas que se pueden hacer eh, mañana vamos a presentar un, un calendario estimativo que no, no, no va a ser el fixture pero sí el calendario eh, estamos hablando con Fabián Borro presidente de la asociación de clubes eh, se encuentra en Córdoba ayer estuvo los festejos también con la agenda sí. complicada De Platense este, y hoy ya trabajando acá con el resto de los dirigentes del básquetbol argentino. Eh, el torneo Interliga eh, tiene que ver un poco también con algún cambio pequeño en el, en el formato de la postemporada de la Liga Nacional, digo, para que haya lugar para que se juegue ese torneo. Sí, también eh, eh, la idea primero es reflotarlo porque nos parece una, un buen vínculo bueno, y un buen puente con con la Liga de Brasil que cada día trabajamos más en oh. conjunto y, y estamos analizando la, la mejor manera de jugarlo, por eso pueden ser que sean los equipos que no los que continúen a los a, a los equipos que ya clasificaron para la Champions y para la Liga Sudamericana y los que sigan jueguen en la Interliga Ya hablamos del equipo octavo al 12, una cosa así. Eh, tenemos también la idea de hacer una liguilla de clasificatoria para, para las competencias internacionales. Y, y después, ver la, la, la mejor oportunidad de que también pueda haber otra versión de la Interliga con los cuatro mejores con un torneo de pretemporada. Bueno, muy... La verdad que independientemente de que no haya muchos cambios eh, tan grandes en cuanto a la competencia, sí se vienen cambios este, para aquellos que van a participar en competencias, si se concreta todo, este, para las competencias continentales, ¿no? porque se viene la Basketball Champions League, que acaba de contar, eh, la Liga Sudamericana, que por ahí en algún momento se superpone, sobre todo en el principio, eh, un, un retorno de la Interliga, que era un lindo, era un lindo torneo, Este, y esta liguilla para aquellos equipos que quedan más abajo de, de la Liga Nacional, o sea, mucha más competencia, mucha más competencia es lo que nuestros clubes lo que lo que quiere y nosotros compartimos como ideario, como conducción y eh, por eso vamos a presentar esto en estos días. ¿Cómo se clasifican los equipos para la Champion League, eh, para la Basketball Champions League? ¿Está ya? Bueno, en esta primera edición eh, serían el campeón y subcampeón y la tercera eh, eh, plaza es una plaza por concepto, por una serie de requisitos que, que está eh, poniendo FIBA, que, que significa el proyecto deportivo, eh, si tenés, vos tenés un proyecto de desarrollo de jóvenes y jugas la liga femenina, si jugas el 3x3, eh, obviamente el, el, el mérito deportivo, la, el tipo de ciudad, si tiene eh, buenas eh, conexiones aéreas, eh, el, el soporte público y privado que haya atrás de cada organización, eh, eso, eso es lo que, lo que se lo que se va requiriendo como para que se vea que es un modelo eh, a seguir y a dónde van Eh, los proyectos de, de FIBA eh, y que aparte es una competición que eh, con un esquema distinto porque es una asociación entre FIBA eh, Cuartel Central con, con participación accionaria de las ligas de México, Brasil y Argentina. Ese es el otro, digamos, cambio condimento, o sea la, claro. La Liga Argentina se expande, no solamente se expande eh, localmente, que sino que se expande eh, continentalmente porque pasa a tener una, una asociación en un, en un esquema nuevo de, de hacer esto entre la Federación Internacional y, y las ligas locales que, que, que ojalá, y, como, y con un norte específico, una misión específica ...desarrollar y proteger las ligas, o sea, donde no están ayudarlas a crecer... Eh, ...los viracionales, que haya un calendario, que todos tengan, todos los países tengan un mínimo de países participando... Eh, en, su, ...en su competencia local y que de ahí vayan surgiendo... ...y que todos con un norte determinado de los requisitos que, sí. que está poniendo arriba ...vayan sabiendo de que tienen que ir mejorando su, su estadio... Eh, ampliando su, su proyecto deportivo Pensando en el básquet femenino Pensando en la, en, en la competencia de 3x3 eh, Sabiendo de que pueden hacer eh, Trabajo con el Estado eh, Pensar en, los, en en mostrarle el proyecto A un, a un gobernador De que eh, teniendo aviones O logrando que algún avión llegue Pueden participar No es el mejor momento económico de la Argentina Pero bueno, es... Es aspiracional y en algún momento vamos a salir adelante y esto se va a poder eh, expandir seguramente. Vamos a hacer es, esta primera edición llegando dos equipos. Ayer terminó eh, el road show que se hizo, se hizo uno en Miami, otro en, en Buenos Aires, en, en Montevideo y en San Pablo fue el último. Y, y supongo que a fin de mes primero día de agosto se está presentando haciendo la presentación del torneo está muy bien está muy bien eh, ¿cómo viene el tema con el, el nuevo curso para los entrenadores? ya que te tenemos te preguntamos eh, y el convenio con Universidad el, el siglo 21 viene bien pues yo creo que hoy vamos a tener el último número pero creo que hemos pasado superado los 200 inscriptos eh, los equipos que tienen Eh, ya Entrenadores, contratados están toda la totalidad están inscritos Para los cuerpos técnicos Para, para hacer el curso eh, Tener más de 200 Tener más del de, Del 30% De la cantidad de los Hoy eh, Entrenadores que están eh, Categorizados con Neva 3 eh, Y bueno, yo creo que a medida que va pasando el tiempo se va entendiendo mejor lo que lo que nosotros pretendemos y vamos a seguir trabajando para que... Eh, hoy vamos a presentar el curso de, de dirigentes y gestores deportivos, el, el primer módulo, y así vamos a ir eh, capacitando a todas las áreas que corresponden para, para que esto sea más profesional y que y que tratemos de que sea más rentable en el futuro. Eh, eh, eh, hacer ese sí. curso es un requisito fundamental este, para poder tener la licencia para, con, con, para estar al frente de un equipo, ¿no? Sí, como era antes, antes, había, antes era una autocapacitación, que la verdad que yo como le dije siempre, lo digo en privado, lo digo en público, eh, el estamento que más se capacitó, que tuvo iniciativa, fueron los entrenadores. Eh, hay que sacarle el sombrero eh, nosotros no debemos enseñar cómo, cómo tienen que dirigir un equipo de básquet porque eso lo, eso, para eso está en la escuela nacional eh, nosotros creemos que eh, hay que ar arrimar herramientas de gestión, que la formación es, con es continua para cualquier profesional y, y que todo el saber no ocupa lugar y todos los que, lo que estamos en esto tenemos que ...mejorar nuestras prácticas... ...que siempre nos lo decimos... ...y a veces queda en una expresión de deseo... ...y ahora lo que estamos haciendo es llevarlo a, a cabo... ...como corresponde... ...así que la verdad que... ...agradecerles a todos... los no, ...porque realmente... ...han colaborado... ...la mayoría y bueno... ...hay mucha gente también... ...que, que tiene la expectativa de poder trabajar... ...y que se inscribió, que se escribió, estaba sin trabajo... Eh, de, ...de otros países de América... Eh, mujeres que nos sorprendió, nos sorprendió la cantidad de, de entrenadoras mujeres que se sumaron así que la verdad que eh, importante esto y yo creo que con el tiempo eh, va, va, va a haber mucha más gente que, que se anote y que, y que se vea esto como lo que es, es sumarle agregarle valor a, a la competencia del básquet argentino Fabián, te agradecemos mucho el contacto, sí. este, que sea con éxito y bueno, nos estamos, nos estamos viendo. Bueno, como no, cuando quieras, nos vamos a ver esta noche igual, supongo. Claro, claro, esta noche el cuarto punto de la serie entre el Instituto y San Lorenzo, en el Sandrín, ¿eh? linda final, marco del público acorde, así que bueno, ahí estaremos bien mediante. Bueno, te pasará algo el amigo que es, es, es, sí no me, no me abandona, siempre está conmigo. Eh, sí, sí, sí. Ahí está, gracias <risa> Ortega, dale. Ya está. Fabián Borro, presidente. Eh, Fabi sí. y Fabián sí. Borro, eh, hacerle dos preguntas más a, a Fabián, primero por lo más reciente, la inclusión del equipo para la Liga Nacional con Platense, y segundo cómo estás viviendo la final, si sí, cómo lo ves, esta serie entre el 1 y el 2, los mejores de la temporada, San Lorenzo y Chile. Bueno, Platense es un justo campeón, creo que han trabajado mucho, eh, para bien, trabajando hace tiempo, siempre dando al armar equipo protagonista. Ahora tiene un gran desafío, que es ver dónde van a jugar de, de local, porque su cancha no está habilitada. Ellos ya lo saben, están pensando alternativas. Eh, hay poco tiempo y vamos a tratar de ayudarlo para, para que se presente de la mejor manera posible en la liga. Es un gran deporte argentino. un eh, equipo más de fútbol? Es un equipo más de fútbol, con convocatoria. Así que, bueno... Eh, Esperemos que le vaya bien. Respecto a la final, también creo que estamos viendo una gran final. Los, son los dos mejores equipos, fueron los dos mejores equipos de la fase regular. Eh, y creo que pues, eh, haber ganado el instituto ayer, antes de ayer es, es, fue importante para esta final. Y, y vamos a ver el cuarto juego, creo que al, al menos vamos a tener un quinto y, y por qué no un sexto, ¿no? Ahora sí, para cerrar, porque uno de los ítems que también marcabas en tu exposición era las ligas en expansión, ¿no? Dentro de América, también marcabas el hecho del nuevo showcase eh, en julio, ¿no? En La Vega, si y te pregunto también si empieza a preocupar el éxodo de jugadores argentinos a la liga brasileña, por ejemplo. No, la verdad que no, no, a nosotros no, no nos preocupa, creo que eh, primero hay que verlo, ya hace cuatro años también nos dijeron... Eh, y algún cospico personaje dijo va, se va a vaciar la liga argentina vamos a ver eh, qué es lo que pasa eh, nadie, eh, nos, eh, como yo explicaba todos estamos poniendo en un mercado global nosotros hablamos mucho también hablé con cobro eh, el presidente de la liga me dijo hay más más ruido que que, que otra cosa eh, tampoco eh, hay tantas diferencias y Así que veremos cómo se da, creo que hay que, así como viene gente a jugar acá, eh, hay libre circulación, a nosotros nos parece bárbaro, ojalá que bueno, nuestros jugadores argentinos triunfen, hizo es Franquito Balbi, eh, hay lugar para todo, no hay, que, no hay que molestarse, nadie tiene que estar preocupado por eso, porque la otra vuelta también dijeron que se iban un montón y fueron cuatro, así que vamos a ver cuántos terminan yendo, eh, eh, será el más lugar para otros, que se están preparando acá en la Argentina sí se te fue pero el Maccabi no Anderson una baja sensible bueno eh, eso es eso es el, lo que es poner en valor la liga argentina lo que nosotros hemos traído se han ido Valdelicio a, a Francia Anderson ahora el Maccabi se fue antes Alfonso Labrada eh, eh, Víctor Liz eh nos compró el pase cuando los, los, los leones para llevárselo. Entonces, eh, estamos en un mercado global. La Liga Argentina es una de las mejores 10 de la, del mundo. Como yo decía en la presentación, eh, la Argentina es un país de, de buena calidad de vida. Nosotros podemos estar sufriendo, podemos estar pasando un mal momento, pero eh, no hay una guerra como en Medio Oriente, ni hay un flagelo como en algún otro país. Eh. Entonces, hay que acomodar los valores a lo que Lo que es esto, de acá, eh, nosotros creo que con, con la llegada de los directores deportivos, lo eh, que se está empezando a imponer el tema, lo de, lo de Diego, lo de, de Tato Rodríguez, de eh, eh, Gringo, eh, son puntos gente que se ve que viene a decir que está muy que seguramente todo Bueno, ahora si no tenemos, que que sigan preguntando las polerías. Gracias soy amor. Gracias, Santiago.